ya está llegando a su final Y este año, como saben, se creó una nueva categoría, la autonómica. Javier Martínez, vice vicepresidente de la Federación Navarra de Fútbol, hoy está con nosotros. Bienvenido a la programación local de Radio Tudela. Hola, buenas tardes a todos. Gracias por estar con nosotros. Pues una nueva categoría, que fue la autonómica, que ya es una realidad. Y de hecho nos estamos encontrando como los equipos riveros están sufriendo. No estamos teniendo la mejor temporada que, que se pueda decir. Pero bueno, ahí está llevándose a cabo. Y bueno, la verdad que la primera autonómica es una competencia competición muy igualada muy muy disputada y los equipos riberos pues por ejemplo el aluvión que yo estuve viéndolo ayer pues se está haciendo la temporada un poquito cuesta arriba y le, y le va a costar llegar al objetivo con otro cambio de entrenador por cierto que estaba entrenando Cristian Beguer es el que ahora está dirigiendo el equipo eso es ayer bueno ayer el primer día que lo veía pero creo que lleva tres partidos con uh -huh. este dos ganados parece que ha cambiado la dinámica del grupo y que lo van a poder sacar adelante. Recordamos que ese, el primer entrenador fue Arcaich de, se decidió los motivos que sean, pero ya no estaba entrenador, pusieron a, a, al entrenador que estaba en las categorías inferiores del Lourdes, que estuvo en alguna temporada que es búlgaro, ¿verdad? Sí, es Basilev Basilev, y hace tres jornadas eh, destituían a Basilev y eh, entraba Christian Beger, es el entrenador que estaba pues estábamos hablando de la autonómica, pero nuestro objetivo también era hablar de la última categoría de la primera regional que llegaba al final y en ese momento había dos grupos, ahí los que estaban los cinco primeros iban a la fase de ascenso, que en este momento nos encontramos, si te parece vamos a ir también y así decimos cómo han quedado los resultados de esta jornada, en donde el Muscaria caía derrotado 0-1 frente al... Eh, perdona, sí El resultado, en alguna página estaba equivocado El resultado fue 3-2 a favor del Muscaria Yo también me sorprendí el domingo al, al ver el resultado Por lo tanto, el Muscaria venció tre... 3-2 pues, eh, Dinos, por favor, los resultados si los tienen Sí, yo tengo aquí eh, Muscaria 3, San Adrián 2 Monteagudo 2, Santa Cara 1 Fontellas 5, Funes 2 Rivaforada 1, Urbas a 0 y la Peña de Fustiñana 0, Azcarrena 1 pero es que no sé tampoco si está bien eh, Era el partido de la jornada porque la Peña de Fustiñana estaba está en la parte alta de la tabla y, y se enfrentaba a la Azcarrena con este partido, si finalmente finalizaba con ese 0-1 como estás diciendo la Azcarrena sería el equipo líder de, del campeonato ¿Sí Javier? No, yo, es que, no sé si están aquí los resultados mal puestos en esta página uh -huh. Pero bueno es igual la peña yo creo que el resultado final era de, de empate a uno según yo vi en, en twitter ayer uh -huh. pero no estuve presenciando el partido estuve en cascante bueno la verdad que es una categoría que está está resultando estando en un, un buen resultado deportivamente tuvimos una reunión en milagro con todos los clubes que conforman los dos grupos tanto el de la copa como el de la fase de ascenso y todos pues un poco reflejaban la igualdad de, de de, las, de la segunda fase por pues al entre los cinco primeros de cada grupo y los cinco últimos en la, en la copa pues había más igualdad Ajá. los resultados que estaban dando eran pues, mucho más mucho más igualados me, me reitero y que estaban disfrutando y llegando al final de la competición con mucha ilusión y, y disfrutando de la categoría pocas jornadas son las que restan no para decidir cómo va a funcionar el, los ascensos en esta en esta categoría Sí, en esta categoría en la fase de ascenso ascienden los tres primeros sin playoff ni nada de, ya que se juntaron dos grupos, entonces ya contamos esta segunda fase como si también fuese playoff entonces pasaron con los puntos de la primera fase conseguidos, y al final de esta segunda fase los tres que queden primeros, quedan cuatro jornadas, pronto lo veremos, estarán el año que viene en regional preferente. Serán los tres eh, nuevos equipos que asciendan de categoría, que en este momento pues vamos a ver cómo son esos partidos, y si finalmente fue empate la Peña frente a la Azcarrena, o que o le ganaban los de Caparroso, pero bueno tanto Azcarrena, como Muscaria, como Sanarean, como la Peña, esta nos ciones hasta como también lo está el Fontellas, bueno podríamos decir que el monteagudo ya después ya sí que hay un eh, colchón de puntos que es un poco sí. donde se determinan estas últimas cuatro jornadas posiblemente hasta como dices hasta el monteagudo son los que tienen posibilidad de competir por el ascenso y los otros equipos pues serán los los jueces de la competición aunque ellos no se jueguen nada van a tener partidos importantes de pues con su afición en lo que van a querer hacer disfrutar al público y seguro que van a ser rivales muy difíciles de ganar y el resto de los equipos los que quedaban atrás podían competir en en la Copa de la Liga, que es así como se ha denominado este torneo también, para que los equipos no terminen la competición tan pronto, se determinaban esas dos competiciones. Todos los equipos la están jugando. Todos los equipos la están jugando excepto el Betis Córbé, que era de un grupo de, del grupo 1 de la zona de Pamplona, que por no tener jugadores para afrontar la segunda fase decidió renunciar. ¿Y cómo se está desarrollando? ¿Quién, eh, pues qué... bueno, la verdad que es un formato totalmente novedoso, más más novedoso si cabe que el de la fase de ascenso, porque solamente es una liguilla a una vuelta, y ahora, a partir de la semana que viene, ya empiezan a jugar eliminatorias, eh, entran a la primera eliminatoria exentos los dos campeones y el mejor segundo, y después se cruzarían entre sí en, en casa del mejor clasificado a un partido, y a partir de entonces ya doble ida y vuelta por eliminatoria lo tenemos todo preparado. ¿Qué nos puedes decir? ¿Qué equipos destacarías de cómo se está quedando, cómo lo vemos la clasificación? Pues hombre, la, en lo que es la Copa hay dos equipos que han, han sacado muchísimos puntos tanto en la primera fase como en la segunda que son Cadreita y Urancia de del grupo del grupo Sur, O Tierra Tirrasteja y Ribera y del grupo de Pamplona también hay un equipo, creo que es el Itaro Aguartel que, que se ha distanciado bastante, que posiblemente pues sean lo, los favoritos, pero al final cuando tú te juegas una eliminatoria, pues puede ocurrir cualquier cosa. Sí, lo sí. estamos lo estamos viendo a día a diario en la Champions y en la UEFA Europa League que cualquiera te puede sorprender. Como pasó por ejemplo a Osasuna el otro el sábado que teníamos el triunfo en la mano con ese 2-0, pero finalmente pues el Sporting de Gijón empataba el partido y prácticamente se llevaba los 3 puntos, pero al final quedó quedó un empate. Pues agradecemos la presencia del vicepresidente de la Federación Navarra de Fútbol, algo más que compartir con la audiencia de Radio Tudela. Nada, pues felicitar sobre todo al comportamiento que deportivo que han tenido los equipos en Primera Regional, como han cómo han entendido el nuevo formato de competición y, bueno, pues la ilusión que están teniendo, que era lo que buscábamos, recuperar la ilusión en estos, en esta última categoría, ya que no hay ningún descenso deportivo y darles la oportunidad de poder disfrutar del fútbol. Lo que nos estamos encontrando en que tercera división, pues Valtierrano ya prácticamente equipo que la próxima temporada estará la autonómica, sí, sí. ahí están Lourdes y el corellano, que les está tocando también sufrir y mucho, ¿eh? Sí, el año pasado tuvimos la suerte, pues los equipos de la Ribera, de tener tres ascensos y este año pues nos podemos encontrar a lo mejor con, con los tres mismos en, en descenso, pero bueno, quedan todavía tres jornadas, creo que son, y tendrán que disputar los partidos y pelear por, por ellos. Después también depende un poco del, del Mutilvera o de los una Promesa si hay un descenso con arrastre que uno de los dos podría librarse, pero bueno. Pues la verdad que es una competición muy dura la tercera división, ahí me tocó como presidente en Murcia ante varios años y es, el, el objetivo es, claro, de todos los equipos mantenerse, pero es, es muy difícil. Las palabras del vicepresidente de la Federación Navarra de Fútbol hoy con nosotros, eh, don Javier eh, Martínez, gracias por haber estado en la programación local de Radio Zubela. Gracias a vosotros y hasta cuando queráis.